Barrilonia, la casa de los pueblos rebeldes, una producción de Nube Roja, con la colaboración de Contrabanda, Radio Libre de Barcelona y Zapateando, equipo de comunicación alternativa en México. En la rambla del barrio del Raval, en Barcelona, un grupo de jóvenes de varios colectivos ocuparon recientemente un antiguo edificio abandonado para convertirlo en un espacio de vivienda y abrir el centro social ocupado Barrilonia, la Casa de los Pueblos Rebeldes. Barcelona es una de las ciudades europeas con una importante presencia del movimiento Ocupa, que surgió a mediados de los años 80, al mismo tiempo que en otras ciudades como Londres, Ámsterdam y Milán. Este movimiento nació principalmente como respuesta a las dificultades económicas para conseguir una vivienda, lo que hoy en día sigue vigente. Alrededor del 50% de los ingresos mensuales de muchas familias está destinado al pago de la vivienda y cada año aumentan las hipotecas. Miles de familias están endeudadas y para los jóvenes es complicado comprar una casa. ...adquirir un piso les exige más de la mitad de su sueldo... ...si acaso tienen trabajo... ...y más de 10 años de salario aproximadamente... ...en el mejor de los casos. En Barcelona, como en otras ciudades de los países europeos... ...hay miles de casas y edificios abandonados. Sus dueños, como parte de la especulación económica... ...del mercado inmobiliario... ...están esperando el mejor momento para venderlos... ...o convertirlos en viviendas y conseguir jugosas ganancias... Frente a esto, decenas de jóvenes se han organizado para ocupar esos espacios abandonados, para convertirlos no solo en viviendas, sino también en espacios sociales libres, para el barrio, lugares donde gratis se ofrecen talleres, charlas, se exponen documentales, arte y se generan diversas discusiones políticas. Barrilonia, la casa de los pueblos rebeldes, es uno de los más recientes bastiones del movimiento Ocupa, en el antiguo y popular barrio del Raval, en Barcelona. Conformado por estudiantes antibolonia, el Plan Bolonia es una iniciativa que privatiza las universidades públicas en Europa, por un grupo de pintores independientes, por el colectivo de músicos Niwen y la barricada Zapatista, este grupo de jóvenes de diversos países convirtieron el edificio ocupado, anteriormente gris, sucio y polvoriento, en una habitación llena de colores, de música, de creación y ejemplo de lucha. Por supuesto, no ha sido fácil, han sido días de mucho trabajo de limpieza, de discusión política y de convivencia, y de defensa legal. Pero de algún modo u otro, han levantado una nueva historia de resistencia anticapitalista e independiente. En Barrilonia se están organizando varias actividades, talleres de danza, de creación literaria, de pintura, de radio y prensa, conciertos de música y llama la atención la presencia del zapatismo a través del colectivo de la Barricada Zapatista, un grupo que ya tiene bastantes años funcionando en Barcelona. La barricada se encarga de los Viernes Zapatistas, que consiste en la difusión de la palabra y las actividades del movimiento zapatista, así como denunciar la represión policíaca y militar del Estado mexicano contra los pueblos indígenas en resistencia y, en general, contra los movimientos sociales en México. Pero en los Viernes Zapatistas también se divulgan las luchas de otros pueblos, por medio de documentales y charlas con diversos invitados. De la mano de otros colectivos de Barcelona, la barricada zapatista ha tomado la iniciativa de tomar la Rambla del Raval, porque, apelando a la consigna de Zapata, la calle es de quien la trabaja. El Raval, conocido también como el Barrio Chino, lugar donde nació la rumba catalana, es uno de los barrios céntricos y viejos de la ciudad. Es un espacio popular donde habitan los outsiders, las exoservidoras, los atracadores, los dealers o camellos, los gitanos, los inmigrantes, los extranjeros, sobre todo pakistaníes, magrebíes, filipinos, chinos y latinos. A lo largo de los años, el Raval ha sido objeto de transformaciones a favor del turismo, pero no en apoyo al desarrollo social de sus habitantes. Al contrario, varias personas, familias y organizaciones han denunciado la represión policíaca y la discriminación contra los vecinos en las calles del Raval. Con el objetivo de denunciar el racismo y mostrar la riqueza de la diversidad cultural de este peculiar barrio barcelonés, la barricada zapatista, acompañando a otros colectivos sociales de la ciudad, han ocupado en varias ocasiones la Rambla del Raval. Con esta actividad, los vecinos han tenido la oportunidad de tocar la música de sus países. Los niños con sus familias se han acercado a pintar y a distraerse con obras de teatro, payasos y juegos. Bajo la mirada sigilosa y siempre presente de la policía... ...estos jóvenes tienen la consigna de seguir tomando la Rambla del Raval... ...de continuar con sus actividades alternativas para el barrio. Su voluntad, pequeña pero valiente, hace que la Rosa de Fuego... ...como se le llamó a Barcelona entre los movimientos sociales en décadas pasadas... ...siga lanzando llamas de resistencia en este viejo continente europeo... ...de mariposas y dragones, de dinosaurios y alebrijes.